Para que lo goces, Ducho, allá en la ferroviaria, escucha esto. Borrachito soy, pero bien decente, borrachito soy, pero bien decente, con mucha cultura tiro la mano por mi acuareciente, con mucha cultura tiro la mano por mi que te anda pregonando, que yo no tengo dinero, que abuso de mis amigos y que no saben vertear. Cuando ya estoy muy borracho, me olvido de mi familia y como pero sin amo me recuesta en un portal. Cuando estoy muy borracho, me olvido de mi familia y como pero sin amo me recuesta en un portal. Rachito soy, pero bien decente. Borrachito soy, pero bien decente. Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente. Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente. Al resonar de la cumbia y en el sueño despertar no molesto ni a mi suegra ni a nadie este molestar cuando el ron ya me dorme, de colchón, la sábana tiro al cielo y de almohada el garrafo Cuando el rocha me domina, el suelo hago de colchón La sábana tiro al cielo y de almohada el garrafo Bailará don Aloncito Herdera, pero no le dará de tomar al bajista porque compadre? Porque se ha de ir de la fiesta Consejos de J.Q. Yo soy pero bien decente, borrachito soy pero bien decente. Con mucha cultura estiro la mano